defectos y mis taras los que tararé cuando me daban con la vara de cara a la pared regañarme mañana qué vas a hacer estoy llegando ese mañana con las ganas de ayer mirando el fin de semana de donde nos van a meter ven a verme corriendo hacia el placer ha llegado un maremoto dando donde duele Han inundado las casas a través de la tele Han controlado las plebes, Polarizado las redes Y yo sentado en el sofá porque a tu lado no llueve Solo el amor me mueve Yo soy la fuente donde muchos beben, el asesino en seden. Conozco a mucho y mucho es lo que deben, pero ya apenas me ven, a ciegas quito el sostén. En ningún sitio me he encontrado tan bien, 69. y nueve. te diría que hoy es jueves y fuera llueve, pa' que me encueves. Haciendo que mi peso sea más leve, suave nieve, es la razón por la que fresco me ven. Yo vivo in your head, cuando llegue a los 60 no se lo que haré. Porque puede que se cumplan, alguno de todos esos puede Puede que por aquí ya no haya mucho que ver ni defectos y ni mis lo que tarare. Se coila can San Luis, si estás en Nevia has visto las mismas pelis que vi. Ariana Grande defiende reservas de manatí y han visto al mundo reflejado a todos menos a ti. Atienda el gran elefante Hati, odiar no es gratis. A veces se revuelve contra ti hasta el lápiz. La vuelta al mundo en ciclo un nuevo Madrid. Reactiva tu sistema motriz, estoy perdido en un túnel del metro, soy un sevillano en Madrid. ...y mitad persona y mitad lombriz... ...solo hallo calma cuando vuelvo a ti... ...dime que sí. no fuiste dada... ...me escogiste, yo me abrí, te acogí... ...ahí fuera llueve con fiereza... ...inundando este martes... ...sin paraguas vengo a verte... ...tengo noticias que darte... ...y cerezas del valle del Jerte... ...no tengo el miedo de amarte... ...es miedo a perder... ...por mis defectos y a taras... ...los que tararé... ...cuando me lavan con la vara de cara a la pared... regañarme. mañana qué vas a ser, estoy llegando ese mañana con las ganas de ayer, mirando el fin de semana, ve a nos van a vender, ven a verme, corriendo hacia el placer. con mi defecto y mi zarra, lo que tararé, cuando me daban con la barra. trata mi retraso y aún pongo excusas para salir del paso, reparto el peso de donde piso, yendo descalzo como un preso sumiso andando hasta el cadalso. de lejos escucho algún caralzo por ahí hay gente que nunca le han dado un abrazo, vetao en el paraíso si Dios lo quiso acaso conozco un pasadizo, pero paso Con la rodilla por el piso, acarreando mi cruz, analizando lo que hizo hasta me cae bien Jesús. No lave mis viejos pies de nodrizo, lávate los tú, los que vinieron, después fue los que sacaron la pus. La vida es un continuo, ¿por qué? Porque sigo sin respuesta, me santiguo ante usted. Quien lleva la casa a cuesta y no le dieron pastel. Yo me santiguo ante mi madre, mi niña y mi mujer. Las cama por hacer, la ropa por lavar. Las penas por llorar es lo que me hace ser, lo puedes entender, es mi otra realidad. Existe el mal y el bien, en nosotros está. 40 días en el desierto escribiendo y llorando, cantando esto que el mundo está atravesando. Todos crispados y separados en bandos, ¿qué está pasando? Abro Twitter en el baño, cagando y llorando. Si pudiera olvidar aquello que fui, si pudiera borrar aquello que vi, no dudaría. No dudarían volver a reír. Si pudiera tener las cosas que perdí, si pudiera volver a aprender a vivir, pues yo lo haría. Fumándome un porrillo de weed. Ya noto el látigo y diviso el águila imperial. Muchos machitos, mucha pluma y pecho de metal. Va por los niños, por los menas en particular. Nuestro nuevo héroe de Santiago Abascal. No me siento un puto Jesucristo superestar más bien John Coffey. No pude deshacer este mal. Harto cuando veo vídeos de maltrato animal, de violencia de género, de cualquier tipo de enfermedad. Desde Roma privatizarán la sanidad Y créeme prima La gente rica primará Los pijos también compran en primar Y antes de una primera capa Tienes que imprimar Por eso cuento historias cuando algo quiero decir Porque antes de penetrar Seducir o escubrir Siempre escribo canciones en las que suelo morir Porque sé que esas canciones Luego te salvan a ti Si pudiera olvidar Aquello que fui Si pudiera borrar ...aquello que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera tener las cosas que perdí, si pudiera volver a aprender a vivir... ...pues yo lo haría, fumándome un porrito de huir. Si pudiera olvidar aquello que fui, si pudiera borrar aquello que vi... ...no dudaría...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 Si se empató, que poquita empatía opinión pató, puse aceite en tu pan hasta que empapó esto es Sevilla, frío un huevo en el capó ¿qué pasó capó? yo te hago un bolo chapó, ahí lo vio y se coscó Spotify no esto, ahí uh, van dos conduciendo un Ford huele a hierba y la guardia sus muertos todos. Uh. 45 velas en la tarta los chavales me ven y me traen pancarta, las chavalas me siguen viste en mi marca y aún no sé qué es lo que he hecho en falta 29 velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que choca. Me hablo en un tono peligroso A mí qué paso La noche está cayendo Where is mi vaso No tengo type beat Donde se les meteré un repaso Rápido y furioso Conocen mi caso Papi Sobreseguro Gemas como Thanos Anillos como gitano, No lo dudo Tengo poco pero loco Y te lo doy desnudo Bien barracudo Silba y acudo Búscate un amigo que te sirva de escudo En la parte ancha del embudo Deshaz el nudo Lo sabe pero se hace el mudo Aquí no todo vale, Tito, esto nos vale todo Están hablando caca pero sudo Levanto un muro, barro y bambú Hacer un colabo no es laburo Ahora mismito por el case te lo juro No he conocido más puro, ¿qué tienes tú? Yo tengo a mi abuela preocupada en el sofá Y en la mesa un en blanco va una carta pa' mamá Tengo mucho pero poco y es difícil de explicar Tengo metas, tengo sueños y ganas de abandonar Mis hermanas, mis hermanos que no les falte de nada Por mi Tito, por Rihanna, por mi tita, por papá Por la vida que me toca, puta vida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 La luna está despidiendo, seida, pasó el sol, lo que pasó fue peligroso. La noche estaba cayendo y mirando el reloj, de repente ya eran las ocho. La luna está despidiendo, seida, pasó el sol y no dieron las ocho. Ocho, ocho, ocho. Gracias a la siesta, yo me encargo del resto Cartagena va conmigo y me la llevo a buen puerto Traigo lo mejor, tú sabes, forever fresco Yo empecé con lo que llevo aún en el coche puesto Gracias a la vida que brindo con los maestros ¡Salud! Gloria para el Oscar y para el Zatu. Vine pa Sevilla, esto es correcto. Vuelve a ser perfecto, yo tengo esto, que tienes tú. Tengo el balcón y las ventanas engalanadas. Y tu abuela tiene ya la misma edad que mi mamá. Tengo amor pa mi sobrina, eso es incondicional. En mi casa mi mujer ejerce de piedra angular. Una hija adolescente que es amiga de papá. Es por ella que no puedo ni pienso en abandonar. Tengo dudas, tengo miedos, ellas calman mi ansiedad. Las mujeres son mi vida, sin ellas no tengo nada.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 a principios de enero en la cabalgata montada una bolsa chica de caramelo lo más que pudimos comprar voy recogiendo lo que hay por el suelo y lo meto en la bolsa si no lo veo mal la relleno y la paso a mi hermana pa' que las chiquillas lo vuelva a tirar no fantaseo, no debo nada ya no paseo, ahora sé volar pinta tofeo este cenital pinta tofeo este así cenital así que museo, sondeo más si, sí, mamá fue pa' mí un pilar recojo los platos y como en un bar lo hago cómodo como un hogar No soy malo, ni quiero dar miedo Vaya rapero, no jódete Mi enemigo puede ser un madero Pero no a quien está haciendo arte Cada punto que pongo es aparte Dime una cifra y ponle cuatro ceros Y lo mismo me llego a cantarte Dámelo en negro, no alcanza el cajero Ni una más, ya no te paso, ni una más Ni una más, ya no te paso, ni una más Ni una más, ya no te paso, ni una más Ni una más, ya no te paso, ni una más, ni una más Pide un deseo, sultán, que a los niños no les falte el pan Un emoji lanzándote un guiño, ya no les riño, ¿a dónde van? Todos esos muchachos sin alas, puto viejo se cree Peter Pan Pa' medirme has usado esa vara, es la misma con la que te medirán Y todo se sabe ya me dirán, Elvira no estaría viva en Irán Por ser divertida, guapa y viral, la prohibirán la prohibirán. Más miedo calcida de un tal Vidal, deja que decida su rol vital ¿Dónde va a orbitar? Seguro me escucha y se va a vomitar Mismo me escucho y quiero vomitar y eso ya me pasa hace mucho. Imagina el que fue militar y guarda en su casa la doble cartucho. Bam bam, voy a matar a este rapero que escucho y bam bam, tiró a la paloma y le dio al aguilucho. Ni una más, ya no te paso ni una más. Ni una más, ya no te paso ni una más. Ni una más, ya no te paso ni una más. Ni una más, ya no te paso ni una más. el ring y dingy pero no el show ahí tengo un privado de KCO 180 grados, oh bro tal hasta abajo como el demo. no te escuché, me cogió pensando estaba leyendo a pereja al dos se me acercó, me pilló almorzando y me pidió una foto que al final fueron dos ya tú conoces mi don de gente lo que no veo normal es que lo haga el gerente me interrumpe y me invita a comer caliente a mí que puedo pagarlo y no al indigente mejorará fe. si vas tremadura no lo hagan Renfe, igual te quedas a pura mitad del tren, vaya puta locura nadie convence, he visto una dama soma en la baranda, que hacienda se llama traerá dieta blanda, no llego a pillar la ganga, por el medio se tanga alguno que manda, una escalera chiquita y otra más larga, a mí son todos van a bailar la bamba, las muchachas vendrán a arreglar en chándal, esto va increciendo. Sánchez la charonga ahí mismo lo puedes ver, por aquí lo normal es pagar en B, a pasar veranito al palmar vejer, con pulseras Macramé, me gusta la noche, me dan las tantas, viví en primavera, tocan jerez, ahí viene la ley que da pie a la trampa, no me pillan pompa, me corro en libertad, bendita anarquía, cervecita y unos porros de María, en mi caso tú qué es lo que haría, vivo en el descuento contando los días. Fuck gente, fuck gente, fuck, fuck, fuck gente, fuck gente, fuck gente. Levanta la cabeza del móvil que paga papá Y observa tu futuro inexistente Antes hallabas anarcas, apátridas, ácratas Ahora no sé en qué está la gente Fuck gente, fuck gente Repite, fuck gente ¿Quieres un lema que te sirva de verdad? Cuanto más odio das, mejor estás Más pobres que mis padres fueron mis abuelos, y tú naciste rico me alegro. Solo una cosa, no me hables de esfuerzo y sobre todo no me toques los huevos. Estoy al borde de un ataque de nervios y cuando pece vais a amontonar los cuerpos. ¿Cuánto más necesito para ser ¡Dios! ¡Dios! Dios? Si es verdad que das lo que recibes, toma de esta letra que ojalá te inspire. Mato por mi libertad, no lo olvides. Si es el firero Fidel tu líder, pírate. que te pides que hagas en la cabeza bocazas que no me mires, no vamos a hacer esa colabo que me pides si y dijiste que eres el mejor quiero que lo retires, Lanzar a del otro rapper amateur, convierto en cheese en Leticia Sabader, ya no tengo tiempo como ayer, tengo que adelantar la hora de empezar a beber, no puedo faltar a mi deber, de culturizar un país y educar a un bebé, no pude con todo a la vez, soy un ser humano y al final peté, salud libertad, bendita anarquía, cervecita y unos porros de María, en mi caso tú qué es lo que haría, vivo en el descuento contra ándalo día, fuck gente, fuck gente, fuck fuck fuck gente, fuck gente, fuck gente, fuck fuck fuck gente, da una vuelta por ahí, tanto una vuelta por ahí, tanto una vuelta por ahí, da una vuelta y me cuenta lo que hay, da una vuelta por ahí, da una vuelta por ahí, tanto una vuelta por ahí, da una vuelta y me cuenta lo que hay, fuck gente Soy Robin con la flecha y el arco No veo todo negro pero doy en el blanco Más por lo que callo que por lo que canto Parezco financiero todo el día en el banco Corazón de diablo y carita de santo Por mí me lo trago, por mi hermano te mato Dufeo al asfalto y me ahogo en un charco Soy el capitán y me hondo con el barco Estoy hecho un cuadro, cuélgame en el prado Cargo con la cruz, ponme tú los clavos Tengo ese chivato viéndome los datos tengo al abogado sacándome los cuartos soy un hombre de palabra rompe el contrato trabajo contrabando si tengo lo comparto se rompió el condón y te pongo de parto esta mierda llega al corazón como un faldolero un rego en el pared donde enganchado a ron y a jugar con fuego un cero a la izquierda y tú entre un millón quédate el millón que no lo quiero antes de tocar el cielo Hay que perder el miedo ahora. Nunca fue por dinero. Hay cosas que no puedes comprar. Antes de tocar el cielo, hay que perder el miedo a volar. Nunca fue por dinero. Hay cosas que no puedes. La música me siento extraño si no es compartida Un amor de 30 años no puede ser una utopía Mi delito es no haber nacido con la voz decía Pues desea así si te cantaba no rapearía Mientras tanto en un quejío clavo cuatro de las mías Mucha gente espera un tren que no pasa por esta vía Con la mano cuento yo a los míos y me dan garantía De haber elegido la mejor cuantía No oh. tengo más de lo que puedo gastar Pero aún así no me da para comprar la mitad. Abuela te van a visitar oh. Salo y Fertan ahí fuera con mi familia Sube yo donde debo de estar Salgo temprano y saludo a los barrenderos Mi mamá 60 años moviendo el plumero La eterna cuesta de Aquí todo cuesta dinero Más no el amor si te lo dan sin cero Antes de tocar el cielo Hay que perder el miedo ahora Nunca fue por dinero Hay cosas que no puedes comprar Antes de tocar el cielo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 Y no nos queda más remedio que volver a ese bar en el que nadie tiene nombre. Pero siempre encuentran las mismas caras que ayer. Y fue tanto todo aquello que pasamos. Y que ahora vaya todo bien, se me hace hasta raro. De tanto que he apostado, con dinero prestado. He perdido hasta las ganas de tenerte al lado. Arriesgando la vida porque no hay nada mejor que hacer. Cuento con cientos de madrugadas en mis palmares. El tatu y el Oscar, el Gonza y el Fer. Como el amor de madre para siempre en la piel. Y como Empezamos con un tío con Y ahora mierda no la separan y yo con oro Espalda contra espalda, codo con codo He vuelto a correr a medio gas a llevarme el oro Antes de tocar el cielo Hay que perder el miedo ahora Nunca fue por dinero es cosa que no puedes Si aprendete el manual, la verdad es el botón gordo que dejas relojar. Muchas veces os viene bien el bozal. He perdido a tanta gente, puta sinceridad. Tener buen ojo es ser vidente, en verdad es inminente enmendar. Incidente y accidente detrás, cuando te dejan los dientes y si te da por pensar. ¿Vecino tiene sal? ¿Que prefieres el calor o morirte de frío? ¿Quién quiere sabe las veces que a unos le han mentido? Y a saber dónde lo habrán metido ¿Eh? O a saber quién te lo habrá metido Da no igual si has tío o tío Tú no. sembraste algunas dudas y ahora me han crecido Créeme, me la suda, ¿y quien postula para amigos mío. Tarántulas, forúnculos y fístulas las que os envío Aguas profundas surca este navío Cuando escuchan los menores a este viejo que he sentido, que ya he cumplido toda la verdad en mi bio. Miedo a dormirme por un sueño repetido, tenía el mundo entre mis manos y sentía que no era mío. Estáis todo el día en Twitter, pío, pío, Odiais todos los prismas menos el que habéis elegido. Multiplicados, no repetidos, decir verdades es de bien nacido, pero encontrarlas es el desafío. La verdad ya no sé dónde estaré, pero nos vemos mañana. Mañana. En verdad nos podemos llamar y nos hacemos por ver. Te lo juro por mi vida otra vez, que yo te llamo mañana. mañana. Pero mañana, primo, vete a saber a dónde coño estaré. Vivo donde muchos pueden ver al demonio, 20 años con mi piba sin un matrimonio. De verdad hay alguien arriba y un testimonio, de alguien que no haya comido el tramonio. Te gusta el efectivo, los billetes, cuando tenga en mi banco el adelanto, entonces me promete. ¿Quién ha puesto ya la mano y te ha marcado el grillete? ¿Qué inflamable es el humano? Esther, a ver dónde te vas a meter. La vida es una moto y tú vas de paquete. En el soco se estafa el soquete. ¿Hay quien se cree roqueter? ¿Quieres tocar la luna? montar un cohete. ¿Ser adicto a medicinas que contengan opio? Vende droga hasta que puedas montar un negocio propio. Ahora ya está hablar del banco no es un soliloquio. Y ahora que te has vuelto un pijo toca ser lo propio. Para la próxima pandemia tienes que hacer acopio Pilla un par de libros en nuestra web para tu novio Alto y claro, breako, ya te copio Con los ojos habla el sabio, es obvio Que en tu mirar se derramó petróleo Estoy pintándote un retrato al óleo O estoy llorando a guardar al folio Esta parálisis puede ser la polio Que la mentira está en el capítulo La verdad yo no sé dónde estaré Pero nos vemos mañana En verdad no podemos llamar Y nos hacemos por ver Por mi vida otra vez Que yo te llamo mañana primo. Pero mañana, primo, esta a saber ¿A dónde coño estaré? ¿A dónde coño estaré? Cuando llegue mañana ¿A dónde coño estaré? Al primo mío no lo sé ¿A dónde coño estaré? Cuando llegue mañana ¿A dónde coño estaré? Al primo mío no lo sé viene a la muerte y parece que verte ya sea un déjà vu hacerte una letra cantarte si veo que me alcanzas comprar un ataúd y si el cielo me causa añoranza, darle la tapa de azul tú eres socia y gerente del club eres quien abre y quien echa el cerrojo y podrás engañar el cebu pero no a mí que te he visto los ojos cada vez que te miro me antojo aunque sea de reojo un incendio en el campo que llevo por dentro y yo solo quemaba rastrojo Entre tanta gente, la suerte nació invidente. Pregúntaselo al emigrante y al indigente, ellos le vieron los dientes. Quiero dormir y comer caliente. O oh, mi Catrina, mi Santa Muerte. Quiero dejarme llevar y rendirme a ti, pero prima no te impacientes. Ah. Uh. Sola, ha quedado, me quedo sola. Sola, sola, sola, sola, ha quedado, ya me quedo sola. Sola Nos conocemos bien, no te apagues la luz, tú solito lo ¿qué vas a hacer tú? Cerrar las heridas que abriste, dejar de sentirme triste, vivir pensando que tú no existes. Ya me has echado la cruz. Bueno, tampoco eso, retrasa un poquito el dejarme tieso. Yo tengo la mente en ropa todavía y aunque viva en Chanadú Y aunque hayas perdido el norte yo te buscaré en el sur Soy un condenado a muerte coqueteando con el blues Es el blues del condenado, prima, búscalo en YouTube Sola, sola, me queda sola, me queda, me queda Sola, toda sola, ay, tan sola Ya me queda sola, toda sola I'm so que ya, más para mi perros que van cinco ya. Pues mi paranoia vuelvo dando ya. Yo no no vaya a callar, que estoy a gusto aquí en mi bomba. Suena feco huele a jabón, soy en mi bomba. Me puso vestido y tacón, me duda bomba. Esto va directo al pulmón, como un plon en un bomba, que no se rompa. Termina el concierto me bajé y pasé la gorra. Dame unas monedas para comprar casa en Andorra. Se puede vivir con lo que para otros son las obras y si mueres temprano ¿de qué sirve lo que ahorras? Eso va por mí. Un zorro por eso no como zorra. Lo hago por amor y no son rolas para morra. Todo esto lo escribí con barro, mas no se borra dicen el gua desde San Lucas hasta Casol Cada día cámara ese número de tontos crece Ojalá que sirvan de alimento pa' los peces Hay que ver qué cosas más raritas pienso a veces ...unido mil batallas como el verse Venimos con todo el peso, andamos paso a paso Pa'lante sin reposo, te damos un repaso Mi coño paga un piso, si no tienes pa' Todo sube de precio, la vida va deprisa Están moviendo el cuello los chavales los portales Ya los veo de lejos Venga gamejo, no le jale. el ritmo de este viejo da tirones musculares, a los hombres que te hablan de dolores menstruales, maldita sea mi estampa, ya les vale, puñales orales, modelos morales, son caries molares, oh, muchos españolitos se piensan peninsulares, cuando España es una isla entre canario y baleares, <risa> ábreme la pista que me lanzo ya, más para mis perros que van cinco ya, pues mi paranoia voy volando ya. Se la vaya, no vaya hasta allá Que estoy a aquí en mi pompa Suena feco, huele a Japón. estoy en mi bomba. Que puso vestido y ta con menuda bomba. Esto va directo al pulmón Como un plon en un bomba que no se rompa No quieren un lambo Yo quiero un cohete pa' poder irme volando Lejos de estos bobos que se la pasan hablando De no sé quién, de no sé cuándo Dos veces al mes cambian de bando Estoy en la playita y en el Teide está nevando Soy el canario del tabaco de contrabando La naturaleza sabe al humano no tanto soy de van natando en modo random Es de ser muy bruto y muy poquito inteligente Ir poniendo bomba, dinamitando los puentes No me va el me gusta, a mí me gusta más la gente No por nacer pobre estás marcado y aspiras a delincuente. Siempre se ha llevado más plata el tipo en corbata No sé quién abusa más, el casco o el que lleva placa Yo también soy juez y el encargado de una cata Sigo aquí en mi pompa puntuando Verde Maca de rap, tú derrapas, se doblan como solapa puedes llamarme tu papa, de king of hippie japa tú no paras la chapa, yo no paro la pata. la vida son etapas y te quedaste pa' atrás no es lo mismo ser tocayo que toyaco yo me llamo Borja Japucha y tú te llamas Paco estás amariguanado, parado desde hace ya rato no estás preparado y te da un flato amanecí sudando como un pozo de maceza sé tu mi ensalada, yo te pongo zarza cesa mami, estás maciza, vente y sube a mi caleza no hagas caso a esa además de zoza son todas unas pieza. yo ya yo que chachi, yo ya yo que chungo dame el cachivache que ya mismo te lo enchufo esto ya está la chucha, ladran como un chucho los que nunca escuchan hablan mucho ábreme la pista que me lanzo ya más para mis perros que van cinco ya pues mi paranoia voy volando ya Lejos de la valla, no vayas hasta allá, que estoy a gusto aquí en mi bomba. Suena fresco, huele a jabón, estoy en mi pompa. Se puso vestido y tacón, menuda pompa. Esto va directo al pulmón, como un en un pompa, que no se rompa. Estoy en mi pompa. Na, na, na, na. Estoy en mi pompa. Na, na, na, na. Estoy en en mi pompa. Soy el mi bomba na na na na Soy el mi bomba Solo pido al cielo que todas las mañanas sepan iguales Llevarte en autocaravana donde no llegue el ave La ubicación secreta que nadie se sabe Y un agua cristalina que nos lave Durmiendo frente al mar en un bonito enclave Junto a una rave, lo sé porque hasta aquí llegan los graves Me gusta que me mime, me llames papá Que suene en tu playlist un tema de tu paz Que bien me sabe Aquella noche en que dormimos en el Algarve O la primera vez que fuimos al cine a ver una de Marvel Reímos mientras el mundo arde Por ti yo me levanto antes que el sol, aunque me acueste tarde. Y subo amaneceres a Instagram, me compro los vinilos de Isshian, por ahí estarán. Mirándote yo vi la montaña y el mar, porque lo tienes tú pa' mí, tú eres como granada. Que ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Que tú me riñas por llegar muy tarde y llevar las bonitas mancha. Que ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Tú me ves al salir de la ducha y bajar al salón a cenar con mi cara afeita. Hay tantos recuerdos que solape. solapé, mejor dos de Lepe, a ti te escribo un LP, por mucho que yo te quiera no basta, tú quiérete, divertida, lista y autodidacta, menuda estrella. De postre y tarta y menú tres, te ves tan alta que si alguien te falta lo crujiré. Will and Me recogiendo un Oscar, un niño junto a ti conduciendo un Oscar, frené y giré. Dejé tu nombre en el derrape y con qué rapidez Yo me hice un cuero pero de avidex Y tu pulida piedrita de en Mi talón de Aquiles Tus ojos dos guardias civiles Hoy toca museo y vamos en Renfe a los madriles Y andando entre los cuadros no hay nadie que no te mire Lo escribo por aquí para poderlo explicar La Venus de Milo junto al Guernica Que ya no quiero más nada Allá no quiero más nada Que tú me riñas por llegar muy tarde y Llevar las unitas manchas Ya no quiero más nada, ya no quiero más nada tú me beses al salir de la ducha y bajar al salón a cenar con mi cara feita La, la, la, la, la, la, la, la, la, Acción Sánchez y Sato Cuando la música se traduce en juntarte con tu colega, pasar una buena tarde che vero, diamo entrato a gna de llora Hey mambo don warataranza la Hey mambo no more morzarala Hey mambo mambo taleano Hey mambo Mambo, vienen a recogerme, no voy andando Que es esa cosa que están fumando? Que me manchan los dedos y el tacto es blando Vaya selfie me estoy marcando Con aquel bañador que compré ensalando Con el sol a babor, con el os calmando Aparco el barco, pantalando Sin pulserita pasé, esa ya me la sé El segurata me conoce, tu al final Lo abracé, que se le va a Le dije, tocamos a las doce uh, ah, Vaya festival, hoy tocan el case Y ese SFDK, miran el horario diciendo jalá espero que canten el agua pasar uh. ¿Cuándo fue que te pegaste? Que no me enteré Treinta años haciendo el bobo y aún causó interés A colmo no vengo, solo venimos los tres Dime cuándo acabe el bolo, ¿dónde ponen de comer? Hey Mambo, tienen una fiesta montada, la parte de atrás Hey Mambo, tienen una pieza montada, no puedes entrar y solo se escucha Ya tú sabes quién los traes rectitos, si se juntan se vuelve a liar. Han venido el sobrino y los tritos, y en el bono te vamos a bautizar. Dice que no quiere ser trendy, que me perdí, que me vendí y que ya no tiene fe en mí Vivo harto, bebo más que Arthur selby, tanta presión que parece un Derby. El dinero de Balvin y la voz de Elvis y su tanga Calvin saltando en mi pelvis Vaya Barbie, ¿por qué se ha fijado en Barney? Bro, como mira cómo lo hace el nieto de la Encarni Loki Mambo, maquinando, rollo dandy, sueno por la costa como Randy Soy un mandón sin pandón ni sin partos, y sin par y sin dar dos buenas Pero mira tú qué party, sé la que me espera como Martin Soy un Gastón, pero tron sin un Aston Martin Solo predomino el Perrotón, fa tu casa ya acción Rapidito caza, no, dale yanko. la pista, parta que te salta la pista, es Cristian, quien Cristian, junto a pila de artistas, vaya que putada ya me estaba acomodando, y me ha llamado mi tito para una misión al mando, vengo pa' Sevilla y en un rato va a rodar los gafes, vale, mambo. Hey mambo, tienen una fiesta montada, la parte de atrás, hey mambo, tienen una fiesta montada, Puedes entrar y solo se escucha Ya tú sabes quién los trae fresquitos Si se juntan se vuelve a liar Na, na, na, na, Han venido el sobrino y los quito Y en el bolo te vamos a bautizar Na, na, na, na, na Ya tú sabes quién los trae fresquitos Si se juntan se vuelve a liar Han venido el sobrino y los quito Y en el bolo te vamos Por lo menos el puto pan no está duro. Si el mundo se rompe, no pasa nada. Nos tenemos el uno al otro más malo. Luchando por salir de lo oscuro. Mamá, nosotros somos los duros. Me viste allí tirando piedra a tu ventana. No es que fuera un vago y no tuviera nada que Recuerda esas mañanas, seis años tendría tu hermana. Y le dije a tu padre: en mí se podrá sostener. Te lavaré los pies por todo lo que llevamos andado y todo lo que hayamos tomado. Que no haya sido café. En el espejo te dejé escrito este melodrama. Y como tu nombre era Ana, pude escribirlo al revés Porque tú ya te perdías desde que éramos chavales Venías a mi barrio y los bloques parecían todos iguales Aquí vivíamos regios por otras claves Con cruces y con clavos, sin un chavo ya tú sabes Tú no viste al artista que todos pudieron ver Tú viste a la persona y eso ya es de agradecer No hace falta que diga lo que todo el mundo ya sabe Son colegas en la rave, más no cuando te toca padecer Saltar de un cuarto y caer a plomo es lomo, agarro una nube y subo a su lomo, le clavo las espuelas y se dispone a llover, la música me da su tono, pero no de comer. Hay quien me adora y ya me ve un icono Aunque a veces ni como Mientras preparo mi disco tercer Pensé en tu padre y dije vaya cromo Mientras tú y yo lo hacemos En un pequeño piso de alquiler Ya la vista 20 años atrás Cuando lo nuestro acababa de empezar Y nadie daba ni un duro. Tenerlo justito para almorzar El arroz hervido en blanco Por lo menos el puto pan no está Uro. Si el mundo se rompe no pasa nada Nos tenemos el uno al otro Mamá, nosotros somos los Uro. Luchando por salir de lo oscuro. Mamá, nosotros somos los los duro, duro. La música no daba, no cuadraba en las cuentas. Vivimos en un pisillo muy antiguo en el centro. Lo justo para pagarle a la casera la renta. Siempre tuve mis trapis pa buscarme el sustento. Mi música sin embargo no estuvo a la venta. Y si algo no se hace me lo invento. Afronte esa afrenta. Sigue vacío el carril más lento y no puedo adelantar porque la gente va lenta. Vivimos en los barrios apiñados con las camisas manchadas. Vivir de prestado y la luz pinchada. Tener el piso pagado a veces. Si nos van a echar a abajo y pido un cigarrito baja y pide tu dos más Lo que pa' unos es miseria, pa' nosotros era normal Pa' que te dé a no gano nada. Hice una mudanza con un carro en Mercadona Muebles pa' una y otra zona La vida al pobre harto de empujar Desde niño siempre me he sentido un guni Y ahora de mayor siento que me ha mirado un tuerto Sé que yo soy tuyo igual que tú eres pa' mí La gota de lluvia que ha inundado el desierto Va bien pero no puedo dormir Prefiero pasarla junto a ti pero despierto Y de hecho así te puedo escribir Mira lo que acabo de escribir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 Bien me sabe, no tiene dos ojitos, ella tiene dos puñales, Juanito Macramé y Saturnino Malabaris. Échale a Lioli a las baleares, al burro le pusieron un pata, nació panda, tú tienes en la cara dos armas para matar. Así me tienes la vida desbaratada y no te basta. Saca la tabla de cortar. Y No te cortes prima, yo soy chasina De pata negra, igual te arregla Que te trae ruina, tengo geranio En la ventana, la cocina, las De triana y eucaliptos de chapina Hoy visten de etiquetas torfinas Los comensales, reserva mesa en los abades, y que suene Sade, Vendemos Pales a los males, de esto se sale Menos del embrujo De tus puñales eh, Como los puñales Las fatigas que tienes Ya el amanecer te voy a llevar Y la elba quemará Las fatigas que tiene. Me quema Los silencios largos de tu ausencia Tu alma y mi alma, la misma frecuencia Que me gusta perderme en tus mares Ojos de universo, cómicos portales Como no, no la voy a querer Tú, mío, ella tiene la llave No estoy esperando para que reine el valle Me despiertan los nervios y la boca mordía, foto al amanecer buenos días, un pillo a la gente dormía. No creo que Nadal condujese un Kia La noche fue larga y me eché a pensar Pensar ahora es cosa de valentía Y me quieren pagar por publicidad De marcas que nunca consumiría Por eso vendí María Por otras vías Buscando el vacío legal Mi nombre es mi garantía Y semillas mías mía Creciéndote en el bancal Una vida en chandal Será la mía Siempre me gustó vivirla No las cosas que ofrecía Sálgase por el ramal Dijo la tía Y en verdad no me va mal Va a ser un buen día eh. No entendía que era la energía que da Vaya ironía Lo que antes dolía Ya sé que me ría de más No tengo un jefe al que aportar Visto informal y a nadie importa Mi informan que ni Ford Jobs Ni Steve Jobs te daría un curro de tan buena onda Otra ronda por los que están Y por los que no Un ron y un vodka Nunca soñé ser rockstar Solo tardó días con el Satu y Oscar De otra costa, de otra costa Cuesta el quitarse las costras No todas las ostras albergan perlas Pero aquí cerca de perlas ¡Hostia, las hostias Hay que venir verlas Y mandar a la mierda que te daña Apostar, apostar, lo que el corazón sienta Si dejes la hierba que no puedo afrontar Antes no entendía que eres la energía que das No, no, no, Por en la pared que vengo a pintar Yo soy el santo, el niño, la merced y verá con el rulo no mancho nada no na. Pinto las casas que luego mi madre vine a limpiar Así que conviene ese ducho le llene Que nadie nos paga la sanidad, la sanidad. Qué buena espalda pa' carga, vamos a matar la maldad Desayunando y leyendo falda en el bar Vaya juego malabar Un edificio de hacienda enteroca muebla, Una cuadrilla y menores de edad Vivo en Sevilla en la parte de atrás De pesadillas producto real Soy camarero, ¿qué crees? Arro mariner, uno de mero, mírame Lo primero que recuerdo que robé Por lo menos coticé ¿Eh? A mí me gustó la cara B D.B.U. ¿De ¿Cuánta le deja de ver? Yo no sé, curso CCC Yo estudié en francés Fresca, técnica, libre, legal y té ¡Láááá! Pero currado en hoteles y estaba yo Por eso escucho a un cliente sacando los dientes me cago en sus muertos top. Su muerto top. Muestra respeto, paciencia y educación También pasé por cocina montando bufés, gelatina y jamón de, jamón de york Tres años montado en carretilla Buscándome la vida a la bastarda Sevilla Un día me fui de puntilla Llegó pdk y me metió en plantilla Aplico el micro, guindilla, dame a jarilla yo aguanto presión, hay cuatro putas salidas No te lo crees, azafato de avión Una carrera elegía la ligera, turismo al final la saqué. No es que perdiera tres años, lo único bueno para mí, conocer a mi mujer. Curro con curro en la C, estuve perdido con mi vida pensando en qué hacer, por suerte encaucé, llegó 2020, mi niño segundo se punto a hacer Miles de piezas rasé montando un helicóptero más grande que la Ochi y la LIE. Mi jefe no vino, pero al mes, para tu casado José. Me adapto al medio, talento y fe. pasé un infierno, atacado a un francés, me cago en su muerto, en pase con pose llevando a la red los vídeos y la web.